¿Qué tal? Buenos días. Sí, si bien hace、eh, un buen tiempo que estamos con complicaciones económicas en el, en el hospital en general, el laboratorio hace tiempo que viene atravesando una situación difícil respecto de los insumos. Por un lado, tenemos el tema de las importaciones, hay reactivos que cuesta mucho que lleguen al país y que lleguen a nuestro lugar, y por el otro es la deuda que se va generando por el valor de los insumos que nosotros tenemos. Son reactivos caros generalmente. Y tenemos un consumo importante. Entonces llega un momento en donde、eh, la deuda que tenemos con los proveedores hace que los proveedores dejen de entregar los reactivos, por lo cual nosotros debemos cuidar lo poco que nos queda para dar prioridad a los pacientes internados y a la guardia, a las urgencias reales. Entendemos que con esto se genera un malestar y una complicación a todos los, los usuarios del hospital. Les pedimos disculpas por eso, pero necesitamos que también entiendan nuestra realidad. Y que、eh, necesitamos cuidar realmente lo poco que tenemos para los casos urgentes y la internación. Nosotros seguimos atendiendo lo que es urgencias, tanto de guardia como、eh, pacientes crónicos, oncológicos, renales, las mujeres embarazadas también tenemos que hacer los controles, es necesario. Y、eh, siempre se tienen en cuenta los casos particulares porque hay、eh, determinadas situaciones que se van presentando, los niños también, y que son urgencias, o sea, O que requieren una rápida respuesta. ¿sí? El resto de, de los estudios que se solicitan, que son controles, tratamos de、eh, llevarlos más adelante, les decimos que tenemos que esperar y vamos viendo el día a día que esto se pueda solucionar. La realidad es que está complicado、eh, porque cuando las deudas crecen, los proveedores, como te decía, dejan de entregar. Y no es fácil manejarlo. El hospital no recibe la plata suficiente、eh, para poder cubrir todos los gastos. Tenemos una deuda importante. Ustedes hacen el pedido semana a semana, me comentaba. Nosotros hacemos las compras. Cada sector del hospital se maneja, creo, de la misma manera. Laboratorio en particular hace sus compras. Lo que hacemos nosotros es ver. Qué, eh, ¿Cuánto reactivo tenemos? ¿Para cuánto nos alcanza? Y en función de eso hacemos las compras. Tenemos en cuenta los tiempos administrativos, que pueden ir de 7 a 10 días, dependiendo el caso. Lo que se demora todo ese proceso, más la entrega del proveedor.、Eh, y en función de eso hacemos las compras. Las compras están todas hechas en tiempo y forma. Pero el tema es que llega un punto en el que esta deuda hace que los proveedores no nos entreguen. ¿sí? Y ahí ya no escapan nuestras manos, no podemos resolver. Si no se le paga, ellos no van a entregar. Y bueno, y nos encontramos en esta situación. Pasa lo mismo con quirófano, por ejemplo, que ahora está suspendido lo que es cirugías programadas.、Eh, y tenemos que cuidar el recurso. La verdad es esa. ¿Cómo es el proceso ahora? ¿Han presentado algún tipo de, de, de carta a los, a los que son también responsables de bueno, decir e estamos en esta situación que es crítica, necesitamos algún tipo de colaboración, de ayuda? ¿Quiénes son los encargados justamente de, de, de, de levantar ese reclamo? Mira, nosotros hacemos desde el laboratorio lo que es. Toda la cadena administrativa. Yo, como jefa de laboratorio, me comunico con la jefa STA, que es la jefa de servicios técnicos y auxiliares. Ella tiene reuniones con la, jefa, con la directora del hospital y vamos comunicando siempre con notas,、eh, telefónicamente, charlamos a diario y vamos hablando de lo que pasa día a día. ¿sí? Y ellos elevan la situación también al ministerio. El tema es que es necesaria una respuesta, una respuesta económica, que es lo que hoy no, no, no estamos teniendo. Porque, sinceramente, cuando o sea, vos ves que, que la gente que está en administración y hace malabares para tratar de repartir un poquito para cada lado y tratar de ir cubriendo, pero no alcanza. La verdad es esa: el presupuesto que tiene salud no ha aumentado y todo lo que es reactivos de laboratorio y, e insumos de salud aumentaron muchísimo todo este tiempo y siguen aumentando continuamente. Entonces, es lógico que lo que tenemos no alcance. Bueno, entonces,、eh, siempre vos lo arrancabas diciendo, ¿no? Le pedimos disculpas a la comunidad, pero bueno, también uno convoca a la comunidad que conozca estas cuestiones porque es necesario que sepan también cuál es la situación que se está atravesando y por qué se toman estas decisiones. Sí, totalmente. Le pedimos disculpas a la gente porque sabemos que la gente que ya viene esperando su turno hace varias semanas o días、eh, y se encuentra con que otra vez estamos atendiendo solamente urgencias, entendemos que se les genera una molestia, que tuvieron una preparación. Necesitamos que entiendan que esto no es por gusto, es por necesidad, porque no encontramos otra manera de cuidar lo poquito que hay para estirarlo un poco en el tiempo y tener para las urgencias y la internación.、Eh, sí, nos gustaría y, y está bueno que también la comunidad sepa lo que estamos pasando y nos ayude, nos apoye en esto, porque、eh, no tenemos otra manera de, de, de o sea, es comunicar que la gente se entere y por ahí también, con la ayuda de la gente, podemos lograr un poco más. Entendemos que es una situación difícil económica en todo el país, en Río Negro también, pero、eh, salud necesita、eh, una ayuda. Tiene que ser prioridad. Exactamente, la salud es prioridad. Y bueno, y no estamos. O sea, se nos está complicando mucho realmente. Entonces, bueno, estaría buenísimo tener un poco de, de ayuda. Elena, te agradecemos muchísimo y estaremos al tanto por ahora. No se sabe tampoco cuánto va a ser el tiempo que demore esto de sola atender a urgencia. No, no sabemos. Dependemos, ya te digo, dependemos de poder. Eh, pagar eh, las deudas y que los proveedores nuevamente empiecen a entregar. Por ahí de a poco se va,、eh, se va solucionando, pero no tenemos una fecha estipulada. El momento en que, que resolvamos、eh, lo vamos a informar también, como para que la gente sepa que nuevamente puede acudir a nosotros.